MUNDOFONÍAS fonías pen voglia Ma bene voglia ma pene voglia e briga e e e na couna ma pen goglia usine banare da non sforzo us manre da don sforzo Che figo macherai che figo magheai Che figo maai nadol cortezo Nadol corcezo nadol scorcezo Che figo maai na nadol damuna paretivi catemeroni catemeroni catemeroni giuri allí por novo allí por novo allí por novo catemeroni giuri allí por novo navali di uneta di calive navali di uneta di calive io mandilagi io mandilagi io mandilagi do matazzo dopo matazzo dopo matazo dovo io mandilagi do matazzo dovo ivi na va li lamba daraje sto i alivi na di aspro na di aspro na di dieli aspro moro di novo moro di novo moro di nuovo, na di aspro moro di novo a celi rodino de la semena a celi rodino de la semena su ciccio di cardia su ciccio di cardia su piatto yema che piatto yema che piatto yema su ciccio di piatto yema Oh, oh, oh. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida desde Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid que sale a través de los aires de 21 emisoras en diversos países de América Latina, Europa, el Caribe, etcétera, etcétera, y que está dedicado a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Músicas de raíz popular. Hemos comenzado con Mascari Mirì, desde el sur de Italia, desde Salento, con su nuevo disco titulado Tam, que ellos publican en estas fechas, a finales de febrero del 2014, pero aquí en Mundofonías ya habéis escuchado estas músicas de este disco desde hace más de tres meses, desde noviembre del 2013. Así que ahí lo anticipábamos y ahora os anunciamos la edición de este disco de un grupo de que aúna esas tradiciones del sur de Italia con otros elementos mediterráneos y también de culturas contemporáneas, con una buena dosis de energía y vitalidad. Esta pieza se llamaba Calimera Nawa y, como su nombre indica, incluye referencias griegas y norteafricanas. Mundofonías, lo hacemos a Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Y seguimos con un grupo que llega desde Belgrado, Serbia, el grupo CAL. Oíamos a Kal con su disco llamado Romology, es decir, algo así como Gitanología. Ellos llegan desde Belgrado con música como esta, Nacen Egatze, que habla de la relación entre los gitanos y los payos. Pues desde aquí deseamos que esas relaciones sean siempre cordiales. Y vamos a continuar con música que nos llega desde Turquía, el Dem Ensemble, este quinteto, que nos publica y nos ofrece un disco llamado Erguban. Esta pieza que escuchamos procede de la zona de Turquía, lindante con el mar Mediterráneo. Se llama Agur al-Yasma Seybeji. Y en la radio que es el que a ti te entretiene pues mundofonía tiene que ser pues vaya fácil que es y a veces ayar yalbus geliyor yokuşta denizi yara, yara kız ben seni alacağım kemençe çala çala kız ben seni alacağım kemençe çala çala dallar gibi dalgalar ben aşar maşarım dallar gibi dalgalar. Yaşarım, yaşarım, takamın içerisinde saray gibi yaşarım Takamın içerisinde saray gibi yaşarım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 Hemos oído a Sikoyog, este grupo de Inglaterra, con componentes de diversos lugares. Su disco se llama Wild Goats and Unmarried Women, es decir, cabras salvajes y mujeres solteras. Y oíamos esta combinación de tres temas, Svarska Karatsenitsa, Yavuz Gelijor y La Comida La Mañana, que combina músicas diversas de Europa del Este con esta canción tradicional sefardí. Canción sefardí que también procede de Europa del Este, el disco de Chicoyot será editado a finales del mes que viene de marzo. Continuamos con más músicas con inspiraciones sefardíes. En esta ocasión nos visita Mor Carvassi. Carbasi, esta intérprete especializada en las canciones sefardíes nos presenta su nuevo disco se llama Latzadika y de él hemos escogido esta canción en la cual nos muestra esa intrincada forma de cantar con esos melismas tan rápidos como El batir de las alas del colibrí, podríamos decir. La música de Mor y aquí en Mundofonías. Y de estos sonidos con aires orientalizantes vamos hasta Europa del Este para escuchar a Jaromilko, un artista nacido en en la República Checa, aunque trasladado a Basilea y que se inspira en la música cubana. Su disco se llama Cigarros explosivos, lo firma él Jaromilko, junto con los Cubalcanics y el tema que vamos a escuchar es Cumbia orientale. fonías, músicas de todo el mundo para todo el mundo. Con Araceli Cigán y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. que teníamos ese pie un poquito en el Caribe con las músicas balcano-caribeñas anteriores de Jaro Milko nos hemos ido con unas músicas ya decididamente de América Latina Best of Latin America se llama esta recopilación un disco en el cual efectivamente pues hay algunas de las cosas ...hermosas que se hacen en América Latina y que edita el sello Arc Music. Esta música procedía de Bolivia. Se trata de la formación Sacambaya de Bolivia y la pieza titulada Causay Chaski. Con ella mandamos un cordial saludo a nuestros oyentes de Bolivia a través de Radio París La Paz... ...que nos sintonizan en la capital boliviana. Y seguimos con Venezuela, con el grupo De Norte a Sur... Gavilán, tao tao, Gavilán, io io, Gavilán, tao tao. Ese Gavilán primito, fue de primito pequeño y gran volador. Ese Gavilán primito, fue de primito pequeño y gran volador que se remonta en lo alto Pa' divisar el bicho. Ay Gavilán, io io, Gavilán, tao tao, Gavilán, io io, Gavilán, tao tao, Gavilán. El grupo de a Norte a Sur de Venezuela interpretaba este Joropo, El Gavilán, dentro de este disco de Arc Music, Best of Latin America. Música que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a los amigos del pueblo venezolano deseando que sea la concordia y el entendimiento lo que guíe el futuro de este país en los próximos tiempos y nos vamos a ir con otra de las músicas contenidas en esta recopilación de Arc Music, este disco The Best of Latin America en este caso nos trasladamos a Argentina con el trío de Hugo Díaz <música> Escuchábamos en clave de tango esta pieza, Sentimientos 2, era el trío de Hugo Díaz... ...en esta recopilación... ...Best of Latin America... ...abandonamos Latinoamérica... ...para ir hasta África... ...para escuchar el nuevo disco de Habib Kouaté... ...el disco So ...en el que el artista... ...presta especial atención... ...a la vida cotidiana en su país... ...en Mali... ...en temas como este... ...Balón Tan... ...que habla de la influencia... ...del fútbol cotidiano... ...el fútbol que juegan los niños... ...en cualquier esquina... ...de la ciudad... ...y que sirve de aglutinante social... Aku kasih <muchas> kado kunyumanje, eh, belum madululé. Aku nyimak doa Abe Johnny Ma, do la timbere. Abe Johnny Ma, kapalot amere, mere, mere, mere, mere na amere. Abe Johnny Ma, do la timbere. Abe Johnny Ma, do la timbere. Abe Johnny Ma, kapalot amere, mere, mere, mere, mere na amere. Satri file balon da le file fanafiera, jo devenuta bi. Böyle bora ulasıra anulandır gol ay. Çemsem faralı Aywa ayıwa ambenangwarada. 18 ye balon vele penalty point can. Jonne ben utanç. Kongo antefengana ayıwa tipol tipo. Bolongo na jama bora bigado peksewa. Penalty balon enjugu natoye Jonne beni duyuyor. Binde dribleci sola bisiklet ha. Emi feli dodo niwa bita teja. Kongo bele bele ye golaveraj ye Jonne beni duyuyor. Bü, cefirim onde do tuné ambisili da bora kliga dire awoka la mana ne pre ma da Baba Bolongo na Dundo şampiyon şampiyon Bolanta Bolongo na da Bolongo na Bolongo na Bolongo na şampiyon Uy, qué música tan curiosa.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 continuado en mundofonías con la celebración que estos intérpretes han hecho de la música de Ravi Shankar, el gran maestro de la música de la India, fallecido no hace mucho tiempo. El disco se llama Utsav, es el nombre que en diversas lenguas de la India sirve para decir festival celebrating Ravi Shankar, es decir celebrando a Ravi Shankar un disco que firman los componentes de Lux Music Ensemble con Barry Phillips y Linda Burman Hall que una instrumentos de la tradición clásica occidental y de la tradición clásica del norte de la India, principalmente. Está, por ejemplo, el sonido del clavecín, el clavichénvalo, de Linda Burman Hall, y junto a él, pues, violonchelos, tablas flautas e instrumentos de lo más variado en una celebración de la música de Ravi Shankar, como veis, muy emocionante y muy original. Con estas músicas vamos llegando a la despedida en esta edición de Mundofonías, este programa emitido a través de 21 emisoras a través de Europa, América Latina, el Caribe, etcétera, etcétera que hacemos desde Madrid a Araceli Tsigane Hijo de Antonio Vázquez y cerramos con música de Tibet, la música que hace un artista llamado Te Chung, que él realmente vive en Estados Unidos en San Francisco, pero con su música no olvida sus raíces tibetanas. El disco que tenemos en las manos se llama Lan la che, y en él Techung toca varios instrumentos como el dramnyen, una especie de laúd con el mástil muy largo, el lingbu, una flauta y también per Y todos los instrumentos los toca él en este tema, Felo, Felo, una canción tradicional que trata acerca de la prosperidad. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.